Busca la música Berriozar y Ratia 100.8 FM.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 música www.musicaentune.blogspot.com, el blog de Euskal Música, un blog en el cual puedes estar informado de los conciertos de los próximos días con sus carteles, las noticias destacadas de la música local, videoclips de los grupos, temas musicales, todo en el blog de Euskal Música. Jueves 24 de enero del 2013, 5 minutos que pasan de las 9 de la tarde, y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy va a ser un programa dedicado íntegramente a escuchar novedades discográficas y a escuchar grupos que han sacado discos recientemente. Por ejemplo, escucharemos a Jare, Gose, Gaures y Esnebelcha, entre otros. También tendremos un hueco para daros a conocer la agenda de conciertos para los próximos días y las noticias más destacadas de la semana. Volveremos a hablar del Calera Rock porque tenemos novedades en la venta de entradas anticipadas en lo que se refiere a na Nafarroa. Recordarte como lo hacemos cada jueves, que Euskal Música también lo puedes escuchar, eso sí, en redifusión, en diferido, tanto el sábado como el domingo, entre las 7 y media y las 9 y media de la tarde-noche, aquí, en el 100.8, en Berriozar y Ratia, y a través de internet, tanto en Euskiplaza.net, como en el blog del programa musicaensun.blogspot.com. Dicho todo esto, vamos a comenzar si te parece lo que es el programa de hoy, de hoy jueves 24 de enero del 2013 con un grupo de Iruña que acaba de publicar lo que es su nuevo trabajo discográfico. Surgidos del seno de Escalariac allá por el año 2007, Vendetta regresa al panorama musical con su nuevo trabajo discográfico. Fuimos, somos y serenos. Hacho Gaur Eta Biarr. El álbum contiene 12 temas, está editado por el sello Vagavigan y ha salido en formato Digipack. La banda la componen Javier Echeverría, Luisillo Calandraca, Peyo Repalaz, Rubén antón y Enrico Rubiños, que en el año 2009 editaron su primer trabajo discográfico, su álbum debut. Ahora, en el 2012 finales 2012, principios de este año 2012 regresan con nuevo trabajo discográfico de estudio y lo que vamos a escuchar es uno de los temas incluidos en este su tercer trabajo discográfico, el tema titulado más concretamente Cañac o Gaitalau, con él comenzamos el programa de hoy de Euskal Música, con música viruña con música de Vendetta. Música Gainako gehitalau, gagon Berrian zer berri Leurean malkoz usztik Ta zeuen na egin Ida tizoi ez ez dut minau Inolan patzerik Horbelan bezala Aizeak naramani mm -hmm. mm -hmm. Aizeak eman ditu Milaka abesti, aizeak eman ditu Naimuken ikakin, iratzi soi ez ez dut minau ni Inolan ni patzerik, horbel hartaraman bezala Aizeak nara manik Uh, uh, uh, uh, uh, san juan zuak senti nahi Pero a bat senti nahirik, burruntzaik juzte ganetik. Eskurtitze zentzuek, hogain, berdin sentitzea, modak izu, ama. Ez zela nierrezar, amentsak zirri borro baten, idazte azer da, bero garbira pasatzeko, hastirik ez Aizeak eman bitu, milaka abesti, aizeak eman bitu, nahi nuke nik jakin. Nametxak zirri borro baten, idazte azer da, erogar bira pasatzeko, izdirik ezbata. Uh, uh, San Juan suak senti nahi dik, pero haran pata dudik. Guantzuak senti nairik Burrun zaikioz eganetik Negarraren negarrez ez dut Muxuen aterik Tenuk egin olaz botain Hau esan beharrik Irelu ze dugu elkarrekin Iztarrakurekin baitaude Hormeitxen zaindari Ebeldurrik ezten Es uno de esos buenos temas Que te puedes encontrar dentro de lo que es El nuevo trabajo discográfico para esta formación El nuevo trabajo discográfico para Vendetta El álbum Fuimos, Somos y Seremos Hacho, Gaur e Lo que escuchas, el tema Ekañak o Lau, décimo corte Del álbum Un álbum en el cual te puedes Encontrar 12 temas, además En este álbum de esos 12 temas Tres temas son instrumentales Y pegadizos, el primer corte del álbum Fuimos, el séptimo corte del álbum Somos y el tema que cierra el álbum Seremos Los temas que dan título al álbum Fuimos, Somos y Seremos La banda como te comentaba anteriormente compuesta por Javier Echeverría, la guitarra y a las voces Peyo Reparaz, al trombón y a las voces Rubén Antón, a la trompeta y a los coros Enrico Rubiños, a la batería y a las percusiones y Luisillo Calandraca al bajo, al contrabajo y al A las voces, ahí está, este quinteto Que regresan al panorama musical Con este nuevo trabajo discográfico Buenísimo, por cierto, trabajo discográfico Fuimos, somos y seremos Seguimos con otro de los temas incluidos En este álbum, nos vamos hasta el sexto corte Para disfrutar del tema Cuídate Música que apuntan a traición de las malas hierbas del casado cuídate de la furia del tiburón wo ¡Oh! te la llama Devuélvenos la luz wo ¡Oh! se aquel camino que separaste tú wo ¡Oh! La tierra sangra, demasiado dolor oh, oh, oh. Devuélvenos la lluvia, devuélvenos el sol cuídate de los medios de información de andar por las sombras fin del callejón cuídate y nos vemos al otro lado oh, oh, oh. devuvenos la llama devuélvenos la luz oh, oh, oh. de aquel camino que separaste tú oh, oh, oh esta tierra sangra Demasiado dolor oh, Devuélvenos la lluvia Devuélvenos el sol Desde mis entrañas Nacen las palabras Los versos no mueren Nunca jamás Quema la distancia Quema la distancia Simplemente cuídate Oh, devuélvenos la llama, devuélvenos la luz. Oh, Devuélveme aquel camino que se paraste tú. Oh, esta tierra sangra demasiado, dolor. oh. Devuélvenos la lluvia, devuélvenos el sol. Temas en inglés, temas en castellano, temas en euskera, temas en francés. Son los que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo Para esta banda, para este quinteto de iruña Vendetta Dentro de este álbum fuimos, somos y seremos Otro de los temas Cuídate, sexto corte del álbum Vamos a ir dejando, si te parece un poquito ya de lado, la música festiva, la música festera de esta banda de Vendetta y nos vamos con algo más tranquilito. Nos vamos con el último trabajo hasta la fecha para Doctor Deseo, una banda que bueno que el día 11 de enero eh, estuvieron eh, presentando este su nuevo trabajo discográfico en Basauri, más concretamente en el Anchokia y eh, las entradas desde hace ya unos días atrás estaban totalmente agotadas, hay que decir que después de ese concierto que realizaron en Basauri, en el social Anchokia el pasado 11 de enero se van a tomar un pequeño respiro de un año y no volverán hasta el 2014, con, eso sí con nuevo disco Bajo el Brazo así que eh, durante este año 2013 no vamos a saber nada de Francis ni de toda su gente, pero eso sí, podremos seguir disfrutando de este álbum el décimo tercer trabajo discográfico para esta banda, para Doctor Deseo al Aman Seguir soñando dentro de este Nuevo trabajo discográfico Te vamos a extraer dos temas El primero de ellos es este, el quinto corte del álbum El tema Sueño con niños y elefantes Música Polar y crum del sur Gastos bailando en un mismo cielo cuánta magia, esperanza y deseo Niños y elefantes Desaparezco sueño con niños y elefantes Puedes comprobar el álbum más lentito de todos los que ha sacado Doctor Deseo hasta la fecha Ya que como bien dijo en la rueda de prensa y hace unos meses cuando publicaban este álbum al amanecer Seguir soñando este nuevo trabajo discográfico lo, que, lo querían llevar a sitios eh, cerrados Pero a sitios como teatros y como cines Y parece que lo han conseguido porque han... bueno, bueno, han estado en un montón de esos lugares Y... Y han agotado las entradas, pero eso sí, estuvieron en el rock también presentando este su álbum, un álbum intimista, el viernes, a finales del mes de diciembre en el penúltimo concierto, antes lo dicho, de darse un año sabático este año 2013 para el 2014 volver. Al panorama musical, con nuevo trabajo discográfico y por supuesto con una nueva gira de conciertos que les llevará, esperemos que así lo sea, a un montón de sitios de Euskal Herria y por supuesto esperemos que otra vez pues eh, regresen por aquí, regresen por Iruña o por eh, La Comarca. Nosotros que vamos a seguir disfrutando de otros de los temas incluidos en este álbum, nos vamos hasta el sexto corte del álbum para escuchar el tema Aprendiendo a Caer de Pie. Estúpidos vendedores de humo Payasos con trajes de lujo Niños perversos Se han creído Que el mundo es el lugar del juego De su van y corazones rotos Quantos más fuera de uso, es buen momento de abrir las ventanas. Huele fatal en el país de la Bumbampea. con esa sonrisa cada vez que susurras un te quiero en mi oído cada vez que me muero y vivo en tu cuerpo Deseo con este aprendiendo a caer de pie en otro de los temas incluidos dentro de ese álbum titulado Al amanecer seguir soñando. Con, por supuesto, la voz de Francis Uno de esos, eh, digámoslo así Personajes interesantes Que si los eh, puedes eh, Pues eh, ver, si los puedes estar Con ellos, te lo pasas bastante Bastante bien. Nosotros que seguimos Dejamos atrás la música de Doctor Deseo Y nos vamos con la banda de rock Melódica hare que regresa al panorama Musical con nuevo trabajo discográfico Hay que decir que esta banda Tiene veteranía y juventud que se mezclan A partes iguales en este proyecto Que surge a finales del 2010, y ideado por los ex-componentes es de Edibioch, Miquel y Gorka Junto a ellos, una nueva generación de músicos, como por ejemplo, Yagoba Ormaecha e Inigo Benito, militantes de Autoestéreo y Kepa de Miguel, forman un quinteto que aspira a la excelencia en todas sus facetas, con estribillos pegadizo, pegadizos, esquemas armónicos de ensueño y letras claras positivas, así es como se denomina este nuevo trabajo, segundo trabajo para esta formación de Bilbo para Jare, de este nuevo trabajo te extraemos este tema, el sexto corte del álbum, el tema Iraultsa Nice. Buenísimos temas de Te Puedes Encontrar en lo que es este segundo larga duración para esta formación para Harem. El álbum debut se produjo el año pasado, en el año 2011, con el álbum Icharo Penaren Aertchean, editado bajo el sello discográfico de Oyuka. Ahora regresan al panorama musical con este nuevo álbum, editado por el sello Gaztelupe Ko Ochak, En él te puedes encontrar 10 temas a los que han querido Añadir dos bonus track la balada acústica y sangono sur y el mix navideño de salvador en herio obra compuesta con la colaboración de von jordán de la banda de grovis hay que decir que también hay colaboraciones importantes las voces de zuuriña hidalgo de que en el single Betty Codoñua y de Ayora Rentería de Seamais, en el tema Su Lagún, dedicado a la memoria de Íñigo, Íñigo Cavacas. Además, por supuesto, destaca la aportación de las guitarras de Pedro Hermosilla en la versión de Urch o Lur. Así que colaboraciones importantes, versiones interesantes para este segundo larga duración de esta banda de Bilbo de la banda Jare, con esos dos excomponentes de Idbiotch, Mikel Igor Cabizar, voz y guitarra respectivamente, pues que que quisieron después de decir adiós a Idbiotch, de su después de decir adiós en esa larga trayectoria musical con Idbiotch, pues sacar este nuevo proyecto que en los que no les ha ido nada nada mal. En su primer álbum debut, ya que pues eh, colocaron dos singles en las listas de diferentes emisoras y actuaron en las principales plazas de Euskalerria, y ahora se está vendiendo más que bien este su segundo Larga la duración Ahí estaba el tema Irau Chanais Nos vamos con otro de los temas Uno de los temas que a mí, en definitiva El disco me encanta, ¿no? Pero uno de los buenos y grandes temas que tienen Es este, titulado Enara Enara Puedes com comprobar cambio radical en lo que es esta música a la que hacían cuando eran Edi Biotch. Es un nuevo proyecto musical y como puedes comprobar, diferente y muy distinto al de Edi Biotch. Los hermanos Bizarre que regresan con este su segundo trabajo discográfico bajo el brazo. Después de aquel buenísimo y gran primer larga duración, ahora regresan con este su segundo trabajo discográfico. Y con temas como este que acabamos de escuchar en ahora, noveno corte del álbum de la banda Jare Y de Jare nos venimos para Iruña, ya que nos vamos con una formación que comenzó en el año 2005 Hablamos de Gaurés, que después de varios cambios en la formación, actualmente componen el grupo Idoi a la guitarra, Xavi al bajo, Alfredo a la guitarra, Yulen a la batería y Yule al voz A, a la voz, perdón. Hay que decir que habiendo pues eh, pasado por múltiples escenarios de Euskal Herria durante los años 2010 a 2012, finalmente pues la banda se ha animado a recopilar sus temas en un CD que vio a la luz En el mes de diciembre El mes pasado del 2012 Ya estuvieron por aquí, por Berriozar y Ratia Por Euskal Música, para presentarnos este Su primer larga duración, dos de los Componentes de la banda, más concretamente las dos Chicas, eh, Yule e Hidoya Hidoya y Yule, y también se eh, Trajeron su guitarra y nos deleitaron Con dos temas en acústico Y nos dejaron, por supuesto, este su gran Trabajo, en el cual te puedes encontrar 10 temas, además del videoclip Del tema Esiñegón, en definitiva Un disco completito para... Mm, poderlo volver a saborear y a disfrutar, ya que, eh, como bien sabrás, en el dos 2000... 11 Editaron una maqueta Que se podía descargar a través de su web Y en el 2012 Editaron otra maqueta que también Se podría descargar en su web Eran ocho temas y ahora con dos temas nuevos Acaban de publicar lo que es Su primer larga duración De los dos temas nuevos que se pueden encontrar Dentro de este primer larga duración Te vamos a extraer uno de ellos El tema Suengana Noa Además es el tema que abre el álbum El primer larga duración de Gaur Es Música dos temas nuevos que se incluyen en este primer larga duración para Kau es este pedazo tema titulado Suengan a Noam Cañeros y contundentes esta formación de Iruña, este quinteto que por fin ha sacado su primer larga duración y suena así de bien Como te comentaba anteriormente, han editado también un eh, videoclip que lo puedes eh, ver también en lo que es el CD, ya que viene junto a los 10 eh, temas del álbum. Y hay que decir que el videoclip de la canción Esiniegón ha sido producido por Xavier Unanua y grabado en la Casa de Cultura de Irurzún, aquí en Afarroa, en agosto del año 2012, del año que acabamos de concluir. Así que, un disco completo, 10 temas, eh, videoclip, ¿Quién da más para presentarte Para presentarse en sociedad En lo que es ya en formato físico Y que dio bastante, bastante de que hablar En el, la Feria de Durango, ¿eh? Porque se vendió también bastante, bastante bien Este primer larga duración de caro es Recuerda que ya lo tienes en tu tienda de discos Y por supuesto también lo tienes a la venta En cuanto, pues, eh, tengan conciertos Para presentar este, su primer Larga duración. Ahí estaba el Suen Gananoa, uno de los dos temas nuevos Y ahora vamos con uno de los temas que seguramente Que lo has podido disfrutar en Pues eh, esos temas Que sacaron tanto en el 2011 Como en el 2012 A través de su página web para descarga gratuita Es el tema titulado más concretamente A METCHAKAN estos temas incluidos dentro de lo que es este primer larga duración para esta formación de Iruña para Gaures. Ahí está sonando el sexto corte del álbum, el tema Amechak. Y temas componen el disco Suen Gananuán Gaures y Choiten, Guruchan, Amechak, Salto Batés y Chututa, Echaí Siñegón y, y Agur Perdón, esos son los 10 eh, temas Incluidos en lo que es este primer larga duración Para este quinteto de Iruña Para Yule a las voces Alfredo a la guitarra Y Doya a la guitarra Yulen a la batería Y a los coros Y Xavier al bajo Y a los coros Ya está el disco en la tienda de discos Por supuesto que también te lo puedes encontrar En sus conciertos Así que nada Ahora a disfrutar de su buena música De esta banda De Gaur es <risa>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 de sobra, claro que sí, son Betacarri, la gente de Castells que acaban de publicar lo que es su nuevo trabajo discográfico el álbum titulado más concretamente Sorion Argiaka un doble CD en formato digipack en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 23 canciones, todas de estudio ninguna en directo ¿eh? editado bajo sello donde nos cierra Elkar He esperado el regreso de Badagarri y por la puerta grande con 23 temas. Para disfrute de tus oídos. Uno de ellos, esto que escuchas extraído del primer CD, el tema Mundu Saldua. Y vamos con otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de lo que es este primer trabajo de los dos que componen el disco. Nos vamos con el tema Aishéaren Alde. Música Arena de otro de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo discográfico para Beta Carri. Una formación que ha tenido un montón, un montón de pues eh, colaboraciones en este nuevo álbum. Por ejemplo, está Tonino Carotone, está Xavi Sarria, Íñigo Munjuruza, está Gary, cuchi Francis, Juan de Sociedad Alcohólica, está también Virginia de la Casa, El Drogas, Pritch, Etapo Roch y Miquel Urdangarín. En definitiva, un montón de colaboraciones para este doble CD de manos de esta banda de Beta Garry, de esta formación de Gasteiz, que acaba de publicar este álbum titulado Sorion Argyak. Y hemos escuchado dos de los temas, el segundo corte Mundus saldua y el tema que cierra lo que es el primer CD, este Aisharen Alde, de esta banda de Beta Garry. Y de Beta Garry nos vamos con Gosategui, una banda que cumple nada más y nada menos que 20 años y... Por ello, pues han sacado un álbum recopilatorio Que viene a actualizar las canciones más emblemáticas de su historia Con una espléndida nueva grabación Es decir, todos los temas extraídos de sus eh, discos anteriores Los han vuelto a grabar Y los han hecho con, eh, pues, nuevo sonido Y con temas, y con temas, digámoslo así Con sonidos diferentes a los habituales que puedes encontrar en sus discos Si no, eh, te vamos a poner una muestra de ello Eh, más vale una muestra Para que tú lo disfrutes Nos vamos con el clásico Calambreak Ahora sonando de otra forma Más, digamoslo así, más alegre aún Aztelena biadamun Ezin ezletze arnagon Sabeleko Calambreak Ezin dut gehiago Azeondo pasatunun Ura gaua atzoko Hora luze batean, gogoratzeko Astudituk neskak utzin ahuela ta farra Onbat botatzeko aitzak irik eginu Falta zazpiegunetatik behin izaten dalarun bat Formali bitzen ez baina begira gauzak zerdira Noeita bigara gardotala ugin tonik segidan Azkeneko kokoko dakalte egin hortez zidan Ezer gogo datzen balantzaren urratxetan zapatari gabe nintzen Eskerrak nire galtzetan etzantxamponi gelditzen Urren gohan emango dut gizau zintzoaren zantzabera Nubain jaule nago egin beharko dutanka Urren gohan izango da honek boltarik ez dauka Aizela pasatzen, aizela pentsatzen dut maiz Haukera sortzen denean berriz gara joan gonaiz Aztelena Sonando uno de los clásicos de Cosategui, este calambre que dentro de este nuevo trabajo discográfico All-Star 1992-2012 para conmemorar el vigésimo aniversario de esta banda, de Cosategui. Una formación que comenzó su andadura musical en el año 1992, abriendo nuevos y revolucionarios caminos para la triquitrisa y en el 95 con su primer larga duración se convirtieron en una referencia ineludible a En un grupo que ya nunca por supuesto hemos olvidado 13 temas son los que se incluyen los eh, digamos así mejores 12 temas ya que el décci tercero tema el corte que cierra el álbum es una de las eh, una de las canciones de las ediciones de la corrica y Hay que decir que el, el nuevo disco Pues eh, viene marcado con el sello De la calidad y la seguridad Que a las ya populares canciones les aporta al fino trabajo de producción realizado Por el músico de Vera Mikkel Irazoki Ahí estaba pues el tema Calambriac, nos vamos con otro de los clásicos También de esta banda de CosaTegui Nos vamos con el tema Don José Don José José Jiménez Sánchez Rodríguez Aizar Zavale Juan Velarvincecosar de mi eres está con va a ser ricua Tiro un polvoroyo guitarte en baño le orago tu Hoy e escaldo una balde de muñío resta <tubiak> jaten josek badua adorea Ardi gazta ere guztatzen zaio menn bilotuna obea Abarrun gorri holkita zapi bergorri eta berdea Gindila eta pepiniloa nahiago ditu ordea Gindila eta pepiniloa nahiago ditu ordea ZAPATILEA LUZETA SUGURRA LUZEAGO EURIA EDO HARRIA EGEN ZIGARROA XALBO DAGO EURIA EDO HARRIA EGEN ZIGARROA XALBO DAGO EURIA EDO HARRIA e EGEN ZIGARROA XALBO DAGO Diru polvoroyo jo a baino le orago tual hoy osaldo una baldimba de guiniño destaca mbqua hoy osaldo una baldimba de guiniño destaca mbqua atrás la música de Gosategui con ese álbum vigésimo aniversario, All Star en 1992 eh, 2012 y nos vamos con otra banda que le da también a la trick trisha hablamos de Xavi Solano ex componente de Chakit que viene con su Esnebelchan DJ right now I need every b***, every every, every everybody, everybody, everybody, everybody to make some noise! Bek, bek, bek, bek, bek, bek, bek, bek, bek, some noise in here! Ibilian, ibilian, iparrak altzen badan Mende baledoek iran, besat katuko gara Nik ez zomen da zeruetan gordean Askatasuna bizitza ematen du hordean Sentitzean airean, gako ordoa oa sentitu dut zureki. Emekira bastean leia begirakora, zure horpegiaren forma duen odeiarekin badoa. Ibarra nanbroa bada esperantzasekoak zabaldu, laño artean topatuko gara etxaietatik saldu. Ibilian, Ibilian, erritmoa esgaldu, gauza garrantzitsu bat gardizut kantatu. Rakztitu ego! Desde Hernani nos llegan esta banda, es Nebelcha que se juntaron en el 2007 Toman Hernani como base de su local del ensayo Y este es ya su tercer trabajo discográfico Ahí están Xavi Solano, Sergio Ordóñez John Elizalde, Adich, John Vide, Iván Sugerramurdi, Pello gorrochategui John Mari Beasain, Aitor Zabaleta, Sigor Lampre y John Amalobe Amalovidea Esa es la multibanda Es Nebelcha que regresan con lo dicho Este tercer trabajo y lo hace por partida doble Viene en dos formatos Primero de DVD más libro Con 32 páginas En edición especial y numerada Y CD más libro De 64 páginas Hay que comentarte que el DVD que viene con el CD de Snebelcha En su mayoría se ha grabado el 11 de septiembre del 2011 En el puerto viejo de Donosti Pero también se nutre de imágenes de los directos ofrecidos En el café Anchokia Plateruena, lo diré, de Durango Y en el festival Fuki Rock de Japón El CD está grabado en estudio Y nos presenta 15 nuevas canciones de esta banda, 15 nuevas canciones de Esne Belcha Por un lado, Freedom, que es el DVD Por otro lado, iru Petan, que es el CD que estamos escuchando Y que hemos saboreado el tema titulado más concretamente Ibilian Otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este gran trabajo discográfico CD más DVD y además en Digipack, como te comentaba anteriormente Con 64 páginas, con un montón de fotos de los directos Es este tema titulado El tema titulado Uchitacoan. sueños en un barco se van ufragando mis ojos van ardiendo lágrimas cayendo en este callejón yo me siento atrapado no puedo más aguanta ni retener mis sentimiento de salir y reventar un par de gotas de mis ojos caerán cuando empieza a recordar lo recuerdo malo que en mi mente no se va a luchar y ser más fuerte superando el pasado y viviendo el presente ego de guerra Puedes comprobar, tiene doble colaboración Este tema titulado más concretamente El tema titulado A Tian Uchita Koa Que no lo veía, que no lo veía La colaboración De Johnny el Elbol a las voces Y Flavio Bantería a las voces También Y es que disco, es que este disco, estos 15 temas que se incluyen en lo que es el nuevo trabajo de Esne Belcha Han tenido muchas, muchas y buenas, buenas, buenas colaboraciones La muestra de las colaboraciones, este tema que estamos escuchando, a Chan Uchita Koan ¿Y qué te parece si nos vamos con algo de caña? Después de la triquetrisa de Gosategui, después de la triquetrisa de Xavi Solano y toda su gente en Esnebelcha, nos vamos con algo más cañero, nos vamos con algo más contundente, nos vamos con la banda las Prophecy. La Banda Navarra, de profecía en la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozar y Rotia y como cada jueves, entre las 9 y las 11 de la noche, en el programa Euskal Música. Ya sabes, todo lo relacionado con la música local, la música de Euskal Herria, sea cual sea el estilo musical. Comentarte que también lo puedes escuchar en fin de semana, si lo estás haciendo, seguramente que lo harás el sábado o el domingo, entre las 7 y media y las 9 y media de la tarde noche. Cañeros y contundentes, el regreso de esta banda, las Prophecy, con este nuevo trabajo discográfico 2.0.13 y con temas tan cañeros como este que estamos escuchando, Altas Fronteras. También hay temas en acústico, más concretamente tres temas, los temas H, 2.0, 13 y M. Nos vamos con otro de los temas incluidos dentro de este nuevo Larga Duración, por cierto comentarte que también eh, Se pasaron por aquí Las Prophecies por Euskal Música para presentarnos Este es su nuevo trabajo discográfico Nos quedamos con el tema titulado eh, Más concretamente Hoy quizá y nos vamos a hablar De la agenda de conciertos, a darte mejor dicho La agenda de conciertos y hablar de las noticias Más destacadas de la semana Música eu buscar música en el 100.8 de la fm berriozar ratia en internet enegu y y síguenos a cualquier hora los siete días de la semana en música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 Pues nos vamos con la agenda de conciertos para los próximos días y las noticias más destacadas de la semana aquí en Euskal Música, en el programa de Berriozar y Ratia, en la sintonía de 100.8 de la FM y en internet tanto en euskiplaza.net como en el blog del programa musicaensión.blogspot.com Comenzamos si te parece con la agenda de conciertos porque tenemos este sábado eh, un montón de conciertos y además bastante bastante interesantes cada uno de ellos. Lo dicho, el sábado 26 en la sala Big Star de Atarrabia-Villaba y con entrada gratuita, a partir de la 1 de la mañana tenemos a las bandas navarras, cero a la izquierda y espíritu de contradicción. Un poquito antes, en la sala Totem de Atarrabia-Villaba, en el sitio más grande, a partir de las 10 de la noche, Seyurte, Gatibu y Entol Sarmiento. 13 euros la entrada la entrada en taquilla, 10 euros y medio la entrada anticipada. También el sábado 26 de enero en el Gasteche de Charri, a partir de las 11 de la noche, estará Bissardunac. Nos vamos hasta el sábado 2 de febrero, ya que en el Café Anchokia de Ondarrua, a partir de las 9 de la noche, estará Gatibu presentando su nuevo trabajo discográfico. El sábado 16 de febrero en el Gasteche de Gasteiz, y a partir de las 10 de la noche, estarán Bissardunac y Kamul. Y un poquito más alejado del tiempo, el sábado 9 de marzo, en la sala Totem de Atarraibia-Villaba, a partir de las 10 de la noche, concierto con Governors y coast Y os recordamos la... Gira de Brigada Improductiva Banda de iruña que ya estuvo por aquí por Berriozar y Ratia para presentarnos su primer larga duración y que nos ha mandado un email para que lo digamos y por supuesto aquí en Euskal Música lo decimos, tú también lo puedes hacer eh en euskalmusicairratia arroba hotmail.com el jueves 14 de febrero Brigada Improductiva estará en Gasteiz el 15 de febrero, viernes estará en el Black Rose de Burlada el viernes 22 de febrero estará en Madrid y el sábado 23 de febrero estará en Segovia Pues hasta aquí la agenda de conciertos, nos vamos con noticias, noticias interesantes, novedades discográficas en el sello donos Donosierra Oyuka, ya que el sello Oyuka ha anunciado que Sian publicará nuevo disco en febrero, Emen Etaorain, será el sexto disco para la banda de sacana y vendrá en formato CD-DVD. Lo han grabado en directo por primera vez con el repertorio recogido en los directos. Se trata del concierto grabado el 14 de agosto del 2012 con entrevistas exclusivas, además de imágenes de otros conciertos como el de Guernica. Por su parte, la misma discográfica anuncia la publicación del octavo disco de la banda EH Sukarra en abril, ¿has oído bien?, EH Sukarra. Según Oyuka, será un disco en directo y potente para seguir con sus 20 años de historia. Comenzaron en 1991 y han actuado en todos los rincones de Euskal Herria. La banda presentará su próximo trabajo el 12 de abril. Igari publicará un nuevo disco en marzo del 2013 de la mano de la discográfica Elkar esta Amayera será el séptimo disco desde que comenzará su andadura en solitario, el CD será un reflejo de un concierto con tojes artísticos con canciones profundas atractivas y directas y como Gary cada vez son más los que comienzan su carrera en solitario como Eñaut Elorrieta, el cantante de Ken Shaspi que publicará su primer disco en solitario en mayo de Serria se basa en el destierro y en la pérdida de las raíces, Eñaut Elorrieta promete letras simples pero expresivas para su primer larga duración en solitario. Nos vamos con los Navarros Vendetta, que acaban de anunciar las fechas de gira de presentación de su último larga duración. Fuimos, somos y seremos. La banda arranca el 8 de febrero en Barcelona y estas son todas las fechas confirmadas. En febrero, el viernes 8 en Barcelona, en la sala Salamandra el viernes 22 en Valencia en la Sala Rock City y el sábado 23 en Durango en Vizcaya en el Festival Calera Rock. En el mes de marzo, el sábado 2 estará en Ibarra, el viernes 8 en Bilbao, el viernes 15 en Rasquera, el sábado 16 en Madrid, el viernes 22 en Guadalajara y el sábado 23 en Granada en la Sala El Tren. Y en abril, cuatro fechas, el sábado 13 en Donosti en la Sala guardechea Echea, El sábado 20 en Iruña en la Sala Toten, el viernes 26 en Logroño en la Sala Biribay y el sábado 27 en Zaragoza en la Sala Casa del Loco. Y acabamos la sección de noticias con la segunda edición del Calera Rock que se va a celebrar el 23 de agosto en Durango. Ya os informábamos las semanas pasadas del cartel de las ventas de entradas anticipada sobre todo las ventas anticipadas, comentarte que ya se pueden conseguir en varios puntos de Nafarroa. Lo que veníamos diciendo las semanas pasadas que seguramente habría en la Rico Taberna de la Calle del Carmen, pues es verdad, en Iruña estarán en la Rico Taberna de la Calle del Carmen, estarán no es que están ya a la venta, el saca en la Rico Taberna, en Olasti, en Clicker, en Alchazu, en el Bilchoki, en Echari, en el Ekuona, en Arbizu, en Carrica y en Irurtsun, en el Pikushar. Así que ya lo sabes, 23 de febrero, no de agosto, 23 de febrero en Durango, la segunda edición del Calera Rock y entre las entradas anticipadas están en Iruña, en la Errico Taberna de la calle El Carmen. Dicho todo esto, han dicho la agenda de conciertos para los próximos días, las noticias más destacadas de la semana con esas novedades en los sellos Oyuca Elcar y con la gira presentación del nuevo trabajo de los navarros Vendetta y con la venta de entrada anticipadas del Calera Rock en Nafarroa, recuerda en Iruña, en la rico taberna en la calle El Carmen, seguimos contigo compartiendo más música en la sintonía de 100.8 en Berriozari ratia en el programa Euskal Música y lo hacemos con el nuevo trabajo de Sei Urtem. gin sin nettu zer pin jakin gabe Zangonite, dolazaren, no, <coughs> iletxean Desde, la, desde Berlitz se nos llega lo que es eh, el nuevo trabajo discográfico para esta banda, para Seyurte, una banda que comenzó su andadura musical allá por el año 1997. En el 1998 editaron su primera maqueta, en el 2002 parten con Non, su, segun, su segunda maqueta, y ese mismo año ganan la edición número 12 del concurso de maquetas de Castea. En el 2003 editan su primer larga duración, Bapatean. En el 2004 llegaría Kyo Su, en el 2006 Yoshia, en el 2007 un álbum en directo, Plateru Enen, Susenean. Y en el 2009 llegaría su nuevo trabajo de estudio, Lau. Y ahora en octubre del 2012, entre julio y octubre del 2012, han entrado a grabar en los estudios Stoldetan de Berritsch. Para editar lo que es este Su nuevo trabajo discográfico Sexto trabajo discográfico Titulado más concretamente Atlántida En el cual te puedes encontrar temas Como este que acabamos de escuchar El segundo corte del álbum El tema titulado más concretamente bici Dauten Seguimos con otro de los temas incluidos Dentro de este nuevo trabajo para este cuarteto Para jokin Elorcha, para Julen O'Arbeascoa Para Ekain Elorcha Y para Iñaki Elorcha Los hermanos que lo he dicho en 1997 Eh, sacaban a luz este proyecto musical llamado, titulado Sei Urte, lo dicho que nos vamos con otro de los temas, nos quedamos con el tema Stand By y nada menos que casi 15 años para esta formación, para Seyurte, con este nuevo álbum Atlántida que regresan al panorama musical. Sexto trabajo discográfico y este era otro de los temas incluidos dentro de ese álbum, lo dicho, Atlántida, el tema más concretamente Stand By. Nosotros que seguimos compartiendo más música, seguimos con música tranquilita porque nos vamos con el señor Íñigo Echesarraga, conocido musicalmente bajo el seudónimo de Etche, un señor que comienza su andadura musical en el 2005 con una maqueta autoproducida y eche enseguida se hizo con una rendija en el escenario vasco. En 2007 publica Videa Guiñés con el sello Oyuca. En 2009 ya con Vaga Viga edita Eldu Skutik. Pasando otros dos años hasta editar su tercer trabajo discográfico Un álbum que tengo en mis manos En solitario, por cierto, hay que decir eh, Titulado Ice Berry Bad Un álbum que tiene una bocanada de aire fresco Rompe con la formación habitual del grupo de rock Para arroparse en su tercer disco En, digámoslo así, un molde de todo pues un cantautor Y parece que se siente cómodo Porque mmm, si no vas a poder disfrutar de dos de los 10 temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico y tú juzgarás si te gusta más en formato digámoslo así eh, solitario o en grupo lo dicho tercer trabajo en solitario para eche el álbum ice bebat y lo que vamos a escuchar es uno de los temas incluidos dentro de ese su nuevo trabajo discográfico el tema semba <música> bidden Esaditu dui Aurrera egin naiea Egoera berdinea Guztia erria maitartzea arrea, Bide bat aukeratzea arrea. Eskubideak non daude Eta mia bide daude baina zer gatik ez duten gurea hazein denik usten zenbat bide bote daude askat asunaren ateak irekidizk igutena Torkizu nederra edukiko Genuela esan zuten Baina ez du ikuste Eta gukaz alpenak eskatzean Ez dugu erantzun ikartzen Beraien hitzak nondaude be, Eta mia bide eta haude, baina zer gatik ez duten, gure azain delik usten Lentitos son los que te puedes encontrar en el tercer trabajo discográfico en solitario para este señor, para Eche Un disco que ha sido grabado, mezclado y masterizado por el técnico de sonido John Olava Riega En los estudios Santos de Ondarroa en octubre del 2011 Hay que decir que Eche ha compuesto la música y letra de todos los temas canta y toca la guitarra rítmica y hay que decir que Iván Gurruchaga se ha encargado del arreglo de las guitarras y de la producción artística. Y hay que decir también que Maider Otegi canta en la canción que abre el disco, el tema Munduaren a Maidera conquista Chen. En definitiva, 10 buenos temas, 10 grandes temas como por ejemplo este que acabamos de escuchar, el tercer corte del álbum Semba Vire. Vamos a disfrutar de otro de los temas de este señor de Eche, nos vamos a ir hasta el séptimo corte para eh, pues disfrutar del tema Ori da Denam. <risa> igu Urre loak jadai ziultu zaiztigu betirako den ezen bik ez daukagu gure amaiera dueladakigu Itsasoak bezala ondoratzen dazut, nire itsasontzia nora e zean daukazu, Baina nik ez dut orain, Zerrelak nahi, zure kontuzar horiekin aspertu naiz Hori da de nahi, adanik ez duz zubalio Zubalik bizitzean ikorainaiago Hori da de nahi, adanik ez duz zubalio Buxu bero bat eta horrein horartea di Karrezar izara, itzokentzutea, ulertzea raza da, zaila xingistea, bionartekoa, mukatu daia da, nizu ganako dudana, ez da maita juna Buenísimo el tema que estamos escuchando Voz y guitarra de Eche Dentro de este álbum Ahí se berribata Esto que suena Orida de Nam Otro de los temas incluidos en este Pedazo trabajo discográfico Tercer trabajo en solitario para el señor Eche, Sembad Bide Albiste Berriac, Lurral de Bacarra O Egun Sentiam Son algunos de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este nuevo Larga Duración. Y nos vamos, si te parece, con el quinto trabajo discográfico para un trío. Nos vamos con la formación Gose, una formación que nos llega desde Arrasate, lo dicho, como trío, con Inés Osinaga a la voz y a la triqui, con Iñaki Bengoa a las secuencias y a las programaciones y Osorón a la guitarra y a los bajos. Hay que decir que esta formación comienza su silenciosa andadura musical en el 2004 con Sensuando Ideas. Gose... La formación Gose quiere basarse, pues digámoslo así, en un concepto nuevo de entender la triquetrisa, juntarla con elementos que no son los típicos del propio instrumento y lograr de esta forma un resultado diferente. Gosse mezcla la tric con la electrónica Es una mezcla de acordeón Diatónica con electrónica Y hay que decir que Gosse crea ambientes cálidos Crudos, suaves y ritmos de baile Como te vas a poder encontrar En este tema, el tema titulado más Concretamente Camarada, noveno corte De este nuevo trabajo discográfico Para esta formación de Arrasate Gosse Mala ikusten be yeah. suena uno de los temas incluidos dentro de lo que es el quinto trabajo discográfico para este trío de Arrasate, para Cosem Ahora ha tocado el turno al color amarillo eh, Comentarte que hay colaboraciones importantes en este quinto trabajo discográfico, como por ejemplo, Archives Behind En voz, en el tema Spam En eco, Barberenea, letra del tema Saborra De Seta y Patrol Destroyers Dupe Steps, en el remix de la canción Naixena y Shateko Y también está Bad F-Line Que ha tomado prestado el tema de Sole Que es el tema que vamos a escuchar El sexto corte del álbum Otro de los temas, no, sexto no Octavo, octavo corte del álbum De este nuevo trabajo discográfico Para esta banda, para GOSEM Estilos musicales se pueden sacar De una triquitriza ¿eh? Como muestra un botón La muestra de Kose dentro de este quinto Trabajo discográfico con este tema De solemn 11 temas te puedes encontrar Dentro de este nuevo trabajo discográfico 5, así es como se hace llamar cinco palitos Para denominar este nuevo álbum de esta banda De Kose, este trío De Arrasate Y nosotros que vamos a ir ya terminando Lo que es el programa de hoy De Euskal Música En este jueves día 24 de enero del 2013 Si nos escuchas en fin de semana Sábado y domingo Sábado 26, domingo 27 de enero Hemos escuchado a Vendetta, a Doctor Deseo A Jare, a gaure a Betagari A Gosateki, a Esnebelcha A Last Prophecy, a Seyurté A Eche y a Gose Os hemos dado la agenda de conciertos para los próximos días Destacando dos de este sábado El de Atarraba y Avillaba A la una de la madrugada En la sala pequeñita, en la sala Big Star Con cero de la izquierda y espíritu de contradicción Y un poquito antes, a las 10 de la noche en La sala grande, en la sala Totem Con Seyurte, Gatibu y Entol Sarmiento Música También nos hemos dado las noticias más destacadas de la semana Con los nuevos lanzamientos de los sellos Oyuka y Elkar La gira presentación del nuevo trabajo discográfico de Vendetta Que aquí en Iruña estarán en la Sala Totem el sábado 20 de abril Y la venta anticipada del Calera Rock Del 23 de febrero en Durango, en Iruña En la Rico de la calle del Carmen acercándonos a las 11 de la noche si nos escuchas en jueves en directo, acercándonos a las 9 y media de la tarde-noche si nos escuchas en diferido sábado y domingo. La programación continúa a través de las ondas del 100.8, continúa a través de las ondas de Berriozar y Ratia. Y estás en jueves con la repetición del Caixo Berriozar, el magazine que está contigo de lunes a viernes de 9 a las 10 de la mañana. Con toda la información y actividad de Berriozar. Y si nos escuchas en fin de semana, seguimos compartiendo contigo toda la música local, nacional e internacional para ti. Recuerda que buscan música, vuelve el próximo jueves, será último jueves del mes de enero y último día 31 Con más novedades, con más historias, con más cositas que contarte Y te daremos a conocer Un especial que vamos a hacer el mes de febrero Ya que el mes de febrero sale el nuevo trabajo discográfico de Sian Y con él vamos a hacer un programa muy especial Será a finales de febrero cuando salga el nuevo trabajo discográfico. La próxima semana te enterarás un poquito más. Y nos vamos, nos vamos con ellos, nos vamos con la caña y la contugencia de Tracción y una versión de un clásico, el Arrachal de onetan clásico por Antonomasia. Con ellos, con los Tracción y este clásico incluido dentro de lo que es el nuevo trabajo Virgen de las Tinieblas, os dejamos, volvemos la próxima semana. Recuerda, continúas en Berriozán y Ratia, en el 100.8 de la FM y a través de internet en eguskiplaza.net. ¡Agurrrr! lag, badaukat right those Arraza out cat,